Los talleres de este primer cuatrimestre de 2022 Lo anunciamos en el primer bloque Desde la Dirección de Educación abrieron los talleres Para este primer cuatrimestre del 2022 Y uno de los talleres es Huerta Educativa, señoras y señores Es uno de las de los talleres que se van a estar dando Digamos, en los en los distintos lugares o barrios de la ciudad de Santa Rosa Porque tengamos en cuenta que, eh, por supuesto que va... Va a haber algunos talleres concentrados en el Molino, en el Centro Cultural del Molino Pero hay algunos que justamente hacen mucho apunte a lo que es los barrios Y nosotros vamos a ir para ese lado Una de estos talleres es Huerta Educativa que eh, lo dirige Ana malvania Y la tenemos en este momento al teléfono Hola Ana, bienvenida Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, realmente fue uno de los talleres que me llamó mucho la atención eh, porque es eh, para personas a partir de los 12 años, ¿no? Eh, ¿Cuáles son la, las cosas que... que me, me imagino la cuestión terapéutica de una huerta, ¿no? Exactamente, sí, sí. sí eh, Lo mismo decir jardinería terapéutica es lo mismo. Así que sí, sí, sí, ese es el enfoque que se le va a dar... Eh, a este taller eh, como promover todo lo que es eh, la conservación del ambiente con todos los problemas que, que están habiendo poder sostenerlos eh, que los recursos sean eh, naturales reciclados o sea que los alumnos puedan eh, disminuir el consumo y aumentar la, la reutilización esa es uno de ese es un, uno de los objetivos que, que tenemos eh, para poder eh, llevar adelante el taller Nada más y nada menos, ¿no? En esta era de soberanía alimentaria. Exactamente, sí, sí, sí. Es uno de los ejes que tenemos eh, para llevar adelante soberanía alimentaria, así que, bueno, estamos tratando de apuntar a eso y que la gente eh, lo vea como algo a largo plazo, que lo sostenga. O sea, no es que lo vea en el taller, caerón y listo, lo vimos en el taller y ya está. No, sino es cada clase, es decir, no sé... Te doy un ejemplo, bueno, eh, vamos a tratar de, de, de armar dos sachitos de basura, uno para orgánico, otro para inorgánico, y bueno, la clase que viene se sostiene y lo pudieron hacer, lo hicieron, ah, bueno, y lo que no lo hicieron, viste, alentarlos a que lo hagan y que ellos puedan eh, en sus propias casas eh, sostenerlo a lo Tan que se ve en el taller, no que sea un taller y listo, sino que lo puedan vivir, mejor dicho, o sea, que sea parte de la de la cotid cotidianidad de cada uno. ¿Cuál es el...? Eh, bueno, a, ahí medio que me tiraste una, que es el tema de la la, la, eh, el, el separ la separación de residuos. Pero, ¿cuál es la base para el comienzo de una huerta? Bueno, la base primero es tener el conocimiento qué tiene que tener las condiciones que necesita esa semilla sí para poder para poder germinar y poder llegar a hacer lo que ellos quieren que sea. En este caso, como es huerta que ellos puedan llegar a, a tener lo, lo, lo que ellos van a consumir, que sea de ellos, o sea, no ir a comprarlos no que ellos lo puedan ir al, a la huerta, ir al patio, donde hagan a, el, lo que sea, viste porque hay algunos que no, no van a tener espacio, como hoy estamos en inscripciones y me dijeron que no tenía espacio, entonces por más que tenga cemento podemos hacer eh, huertas verticales, podemos uh -huh. hacer un montón de cosas en espacio reducido como que se puede hacer y que lo que ellos van a tener en su propio espacio lo van a poder consumir y van a, van a saber qué es lo que están consumiendo se puede tener Entonces, Ana, en, en, en un por ejemplo en un balcón de un departamento sí totalmente yo de una, de una maceta en una maceta tenía una planta de tomate y no sabes la cantidad de tomates que, que saqué impresionante y si sí se puede y obvio que sí así que la gente que, que venga con esa inquietud y o diga no puedo hacer puerta porque no tengo espacio, y bueno, bienvenido al taller, te le va a enseñar eso y muchas cosas más también. Qué lindo. Ana, vas a estar en varios barrios, en algunos te toca estar sola y en otros te, te, te toca estar como entrelazadas con un grupo de mujeres. ¿Cómo es ese el trabajo ahí en conjunto? Bueno, el trabajo ese de entrelazadas es un proyecto que lo hicimos eh, con cuatro, cuatro talleres, o sea, cuatro disciplinas están dentro de un solo taller, en el que por por ejemplo eh, le pusimos entrelazadas porque va está todo entrelazado, por ejemplo comienza la por darte un ejemplo comienza la profe de panadería y va a hacer, no sé pancitos con romero, por decirte claro. bueno, entonces la parte de jardinería que vendría a estar yo vamos a hacer mmm, todo lo que sea eh, algún plantín se le va a enseñar cosas del romero para que ellos puedan tener el plantín de arte Romero. Después también está eh, la profe de, de Reiki, que se le va a hacer eh, algo de lo, la parte de Reiki con el Romero. Sí. Y técnica vocal, que va a haber algo musical con eso, eh, ya sea con el color verde, con el Romero, o con algo afín a eso. Entonces está todo, por eso que se llama entrelazada, porque todas las cosas que se haga eh, cada taller, o sea, por ejemplo, eh, se, se dicta el taller el día lunes en Obrero de la Construcción, bueno, ese día vamos a estar las cuatro. Y las personas que vayan eh, van a ser asistidas por las cuatro. O sea, por los cuatro talleres eh, vamos a estar con todos los alumnos. O sea, todo lo que se logre, capaz que se lleva, no sé, un pan de romero, se lleva un plantín de, de romero y después otras cosas más que van a hacer las otras profe Siempre basado eh, en, en lo mismo. O sea, por eso que es entrelazada, porque estamos como, como que el proyecto lo armamos eh, siempre en base a un eje y, nos, y no salimos de eso. Tal cual, tal cual. Ana, ¿cómo es trabajar en, en...? ¿Habías tenido otras experiencias trabajando en barrios? Sí, sí, sí, sí, sí, porque ya hace rato ya que estoy tallerista de, de la dirección de educación y, y sí, he trabajado... Eh, hace, eh, bueno, hace unos años estuve trabajando en los barrios y bueno, el año pasado estuve todo el año en, en el Molino. Sí. Eh, así que eh, ahora la idea era viste abrir la, la propuesta, eh, seguirla, mejor continuar para que sean más en los barrios, viste, que hay muchas personas que le queda lejos, entonces poder abarcar más parte de lo que es toda la ciudad. Totalmente. ¿Cómo es trabajar en los barrios? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es el intercambio? Eh, es, es lindo, es muy lindo, porque conoces a, a muchas personas, viste, eh, en lo que es inscripciones estuvimos recorriendo, conoces un poco la problemática, ¿viste? a veces vos por qué no viene, qué es lo que está pasando, eh... Y es, es muy bueno o sea lo que la dirección eh, nos nos ha, nos ha bajado como como ver eh, es educación pero eh, el asistencialismo eh, no no es que se da educación pero si no se se busca la manera de, de ver qué si una persona no puede por ejemplo te digo no tiene casado y porque qué no va por eso entonces Eh, se los dirección a la parte de, de lo que es eh, el trabajo social y si viste se involucra a, a, a lo que es la parte de la municipalidad para ver cómo podemos colaborar Tal cual. Eh, en ese entorno familiar y poder colaborar a que pueda participar al taller y a su vez es, es otra cosa porque ese chico quizás pues ya tiene calzado también se lleva el pan también se lleva la plantita y cuando quiere acordar es como que se hace un trabajo más más integrado que eso es lo que está bueno eh, como como ciudad Totalmente, totalmente. Eh, eh, ¿Les ha pasado de, de, de tener que ir, bueno vos un poco ahí lo anticipabas, ¿no? el tema de las casas, de ir, pero de decir, che, no me, no me sale el tema de la huerta en mi casa, ¿pueden venir y venir y que se prendan otros que no iban al taller? Sí, sí, sí, sí es así, sí porque siempre sale una cosa que, que no saben, que no pudieron, que, que pensaban que no podían, pero sí, sí, sí, y eso enriquece mucho, porque escuchar todas esas cosas es propio de la, de, la, de la gente, de los barrios está muy bueno eh, es un aporte genial y a su vez es, es como unir de vuelta uno aprende de lo que el otro se está diciendo eh, o, o tenés ese, ese enriquece y a su vez es al revés también así que está muy muy bueno Ana, se necesita de mucho tiempo para una huerta no se necesita de ganas de Bien. ganas y de ser persistente, o sea, tener una rutina, porque es, es como que las plantas son como nosotros, o sea, vos necesitás tomar agua, mm. necesitas comer, necesitas estar en un lugar donde estés bien, donde estés contenta, donde estés contenta, donde estés bien. Y la planta, las plantas son lo mismo, necesitan lo mismo que nosotros, así que el enfoque que se le da desde el taller que que doy yo eh, personal, eh, sin el resto de, de otros compañeros más, es el enfoque es de, de, de tener una mirada más eh, más enfocada a a nosotros a nosotros mismos dice que a veces el tagjí de, de del día de las cosas nos olvidamos a veces de de un montón de cosas porque trabajamos vamos acá para allá y vivimos y nos olvidamos a veces de que tenemos sentidos y que tenemos que usarlos y a veces nos olvidamos y respiramos porque es como que es innato no tenemos que hacer porque si no no no podemos estar pero de, de valorarle que tenemos sentidos y que tenemos que, que usarlos y viste contemplar de ver mirar sentir tocar uh -huh. eh, de que la tierra no es solamente viste que vos eh, agarrar la pala la das vuelta a poner una semillas ya está no viste que, que hay un montón de tener otra mirada una mirada como más más de aprendiz de de que no es solamente un pedazo de tierra y que ya está, sino de que hay una diversidad ahí, no la vemos, pero hay un montón de vida ahí en esa tierra y que y que la tenemos que, que valorar. Así okay. que es otro el enfoque que que se ve a la, a la jardinería tradicional, es jardinería terapéutica y el fin es, es que sea diferente a lo a lo cotidiano, a lo, a lo mismo de siempre, ese es el enfoque que, que le quiero dar. Vos sabés que eh, eh, yo soy al eh, de leer, estaba leyendo este año me me conseguí un libro que hablaba de los elementos a través de mí, me llamó la atención el título y, y, y me lo traje y, y vos sabés que habla mucho de esto, ¿no? De, de, de, de darte y te da pautas, ¿no? Como, "Hoy descalzate y y, y sentí la tierra, ¿no? Caminá por la tierra, eh, eh tocala y y y onda Interpelate qué es lo que sentís no cuando estás tocando la tierra como un elemento tan noble no eh, lo mismo con el aire el agua eh, y, y me imagino que ustedes eh, esto de que comentabas de entrelazadas con con, con claudia con florencia con nora eh, eh, que que realmente debe ser también no todo esto es una realidad lo que están comentando claro es así sí sí sí Sí, ha bueno, me, me sido, me, me, me puse la piel de gallina cuando dijiste eso del libro, que, que es así, o sea, es lo que en realidad es lo que por lo menos trato de, de dar en los talleres y, y de vivirlo, viste, no es que se da en el taller y después llego a mi casa y, y tengo un solo tachito de basura y tiro todo en el mismo lugar y no me importa nada, viste, no, no, es como eh, como lo importante es de llevarlo a la práctica, o sea, que lo que vos aprendés en este caso vos, lo, lo que leíste, si no lo lleva mm. a la práctica, no sirve de nada. De nada Y ese cual. libro debe ser fabuloso, de decir sin conocerlo, sin haberlo visto, debe ser fabuloso porque lo que acabaste de contar es la idea de, de, del taller y, y, y está muy muy bueno, muy bueno poder llevarlo a la práctica. Bueno, lo termino de leer y se los alcanzo, ¿eh? <risa> Sería genial. ¿Y cómo se llama? El, los elementos a través de mí. Ah, qué bueno, lo voy a buscar después, pero muy muy muy lindo lo, lo, lo que se trata, porque lo que acabaste de comentar es muy muy muy cierto a lo que tratamos de, o lo que trato yo en lo personal de, de vivir, ¿viste? Tal cual. El, el tema de No, porque opresivo. además te, te va interpelando, ¿viste? Te va diciendo, por ejemplo, eh, ¿cuántos vasos de agua tomaste hoy, por ejemplo, no? Eh, o, no bueno. o, o preguntarte... Eh, ¿Qué relación tuviste con el fuego? ¿Qué te genera el fuego, viste, por otro lado? Eh, ¿Con cuál elemento te sentís más, eh, que estás todo el tiempo en contacto y aquí, a cuál lo tenés un poco más abandonado, ¿no? y, y ahí en base a eso ¿cómo, cómo interactuar con eso? Y está muy bueno con esto de la huerta y lo que comentabas, realmente eh, es una buena forma también de tener un contacto eh, con, con un elemento como la tierra y lo que le genera uno también eh, interior. Sí, es así. Yo en realidad eh, soy terapeuta hortícola, claro. eh, lo estudié en Buenos Aires, bueno y, y el material eh, o sea, en que nos basamos para poder hacer todo lo que hacemos es, es, es tener una relación como de, de respeto eh, y de y de imitar a, y acompañar a los procesos de, a, de la naturaleza y no tratar de, de invadirla, de, de bueno, como lo que se hace generalmente, viste que que se poda, se tala, se saca, se Se, se hace un montón de cosas que uno quiere que sea así y en realidad como que tratamos de, de tener el respeto por la naturaleza y, y aprendemos de eso y lo que vamos haciendo es limitar los procesos porque a nosotros también nos como que muchas veces nos comparamos una, a una planta y, y tenemos cosas similares así que como que la planta también necesita esto porque si vos necesitas esto ella también entonces viste como que el respeto más a la naturaleza además como que es más abarcativo eh, y esa es la idea y de eso se trata, de, de la postura, de cómo te agachás vos para hacer algo porque estás haciendo algo para la tierra, ¿viste vos también te tenés que cuidar? ¿Viste? Son son como una cierta cantidad de cosas que es diferente a la jardinería tradicional eh, porque es como más terapéutica, tiene el enfoque ese de utilizar todos los sentidos, de cuidar lo que eh lo que estás a, donde vas a utilizar, no sé, lo que vas a utilizar o donde vas a pisar o lo que vas a hacer. Totalmente. Así en la naturaleza. Ana, conté en qué barrios vas a estar. ¿Tenés más o menos ahí lo, las comisiones y demás? Sí, mira eh, estuvimos Hoy estuve, por ejemplo, eh, tomando inscripciones en el, en el CIN. Sí. No sé si lo ubicás en Bolivia, eh, 1136. Bueno, sí. ahí estuvimos haciendo eh, las inscripciones, después Obrero de la Construcción. Eh, bueno, estuve Eh, todavía no tengo bien definido viste porque esta semana es de inscripciones, entonces si hay inscripciones se queda el taller ahí y si no se se reubica viste pero eh, todavía no tengo bien bien vis elisa eh, sí, sí, sí. no tengo bien todavía definido porque son tantos que bueno que te comento esos Juan Obobre eh, de la construcción villa elisa eh bueno ahí en el en el sim bien Ah, bueno, yo te, yo te voy, a, te voy a esperar ahí en el 5.000, pero voy a proponer ahí en el 5.000 con Natalia. Sí, viste, sí, sí, sí, eh, sí sí es verdad eso, en todos los barrios se tendrían que dar y creo que trató de que el enfoque sea como más abarcativo y yo sé que en muchos barrios estamos. Perfecto. Viste, la demanda tiene que ser en realidad como del barrio, viste. Totalmente, sí, sí, sí, sí, tal cual tal cual eh, y la idea fue esa también viste de la directora es decir viste qué es lo que quiere el barrio qué es lo que quiere viste no es lo que yo quiero como director o qué es lo que yo quiero como como tallerista o como municipalidad viste sino qué es lo que quiere el barrio qué es lo que quiere el, el ciudadano viste ese era, ese era el enfoque que se estaba dando así que me pareció genial porque es así es así Ana muchísimas gracias por esta comunicación te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para este taller Eh, que realmente es sumamente interesante, más interesante de lo que yo creía. inclusive Ay, Bueno, muchas gracias, es que es así, es así, así que, bueno, que toda la, la población está invitada a los talleres, que participe, que no se lo pierdan, eh, y nada, muchas gracias por por la entrevista esta, y, y bueno, espero que muchos se anoten porque hayan escuchado esta esta entrevista. Olvídate, la vamos a subir también en la, en la fanpage ahí de Radio Municipal para que la vuelvan a revivir, así que ahí la vamos a ir compartiendo. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. <risa> Otro para vos.